Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. ベイベイ you、yeah. yeah. y e a h b a b y